Tremendo invitado que Gran usted, invitado. Pues, Oye, desde ya invitado. queremos desde ya queremos agradecerle los eh, minutos que tuvo el otro día sí. en medio de la emergencia, sí. en medio de la evacuación Por en el más se estaba desarrollando la evacuación sí. y el Seremi tuvo la se amabilidad para la Sí, para poder contarnos cómo se estaba desarrollando este trabajo, el Seremi subrogante de eh, gobierno en la región de Valparaíso, el Seremi eh, Rodrigo González, ¿cómo está Seremi? Bienvenido a Carnaval una vez más a su casa. Sí, ya es la casa de, de la ciencia, ahora la casa de vocería sí. también. Oiga, ahora el nombre es más largo porque ya nos costaba, porque ahora está en una biceremia, ¿no? Ceremia claro. de ciencias, e tecnología e innovación de la macrozona centro de nuestro país. Y la, y, toma, aire, toma aire, toma aire. Y Ceremia subrogante de la vocería de gobierno, además se nos fue María Fernanda. Sí, por realidad, desafíos Seremi. personales, pero esperamos también suplir y darle el ancho tal como lo hizo la Seremi en su periodo. Y de aquí hasta el final de la del gobierno Dios Seremi mira. no lo sabe hasta que el presidente, el presidente mantenga la confianza. Eh, exacto, pero mientras tanto le vamos a poner todo el empeño al igual que lo hemos hecho en ciencia con las buenas noticias que siempre traemos acá a la radio, seguir trayendo buenas noticias acá. Con, ¿Con, sí, con, con nuevo ministro, ¿cómo sería? Sí, con con nuevo ministro local, sí, con nueva... un programa con nosotros, Donaldo. Sí, Donaldo Valle, ex rector de la Universidad de Valparaíso. Sí, pues asume como ministro de ciencia gran valor, es eh, un, uno de los pesos pesados de muy la academia de la región, a disposición de la administración del estado, una gran noticia para nuestra región sí. siempre tener esa figura en representación Ciencias. nacional Así que, pero hoy día vengo con el el sombrero de vocería, bueno si quieren preguntarme no, cosas de, no. de con el, ciencia viene con, ah. el terno, viene con el terno de vocero, Así viene es. del aniversario del Wander ¿no? por supuesto ya. se cumplen muy, más de 100 años del de, decano es. del fútbol chileno Así estuvimos es. en el aniversario que Wonder y los clubes deportivos al igual que Everton no solamente representan fútbol, representan mucho más una identidad con las comunas, así que feliz de poderlo acompañar en este con este sombrero de vocero de gobierno. Sí, felicitada felicitaciones a Santiago a Santiago Wanderers de Valparaíso. Hay, Bonita y... ceremonia al mediodía. Sí, bonita. ¿Y por qué adelantan ellos la celebración? Porque tengo entendido que es como a mitad de mayo, ¿no? La de... Sí, que el mes es, es verde. Agosto ah, es verde. Por ah, por ello, el ok. Con... Es, es como el puntapié de las actividades que van a tener, digamos, durante el mes claro, de agosto. Claro, y van a tener actividades también sociales que van a contemplar eh, trabajo con niños, eh, cena, eh, distintas, una y serie de distintas ¿Y hicieron una ceremonia? Eh, exacto, estuvo presente la alcaldesa, qué algún buena. otro seremi también la presidenta. ¿Aquí presiden al lado del Parque Italia, en la sede? No, fue o sea, arriba iba en el Cerro Playa Ancha eh, Ay, y que fue bastante concurrida por muchas autoridades locales además ganó el guanderito el fin de semana po. sí, ¿no? venía también saliendo de una racha y hoy día rompe esa racha así que siempre positivo para Santiago Wander ganar y demostrar esa buena bien. noticia Así que, oye, gracias por el espacio Por el tema del Cogrid eh, Cuando fue Autejo, don Rodrigo. El, sí. el, el, La evacuación por el, tsunami, la no la evacuación por el tsunami, tsunami Por el sismo que ocurrió en Rusia Bueno, de felicitar a la gente a Nuestros auditores que se comportaron de forma ejemplar Al momento de evacuar eh, esto Algunos pueden tener algunas preguntas Algunas suspicacias Así que se demoró mucho el, el retiro de la alerta De la alarma, pero ahí en la radio Pudimos comunicar que efectivamente Estas son cuestiones que responden a modelos matemáticos Mucho más profundos, sí, pues, más complejos complejo ah, y que esos modelos matemáticos los que están haciendo es prevenir que no pasen desastre, ni catástrofe, ni jugar con la vida de la gente. Entonces, y como biólogo marino usted lo eso, sabe muy bien. ¿Usted biólogo ¿Al, marino? Algo pero? de osanografía física tengo. Oiga, <risa> <risa> eh, disculpe, Ceremi, con no Mira, hay que aprovechar cuando viene el Ceremi, aunque él viene siempre a los estudios de la Radio Carnaval, sea el tiempo para venir, señoras y señores, estar aquí en los estudios de la Carnaval, don Rodrigo González, él es Ceremi de, de Ciencia, y en la actualidad es del de medio gobierno. ¿Ah? El vocero del gobierno. El vocero del gobierno, gobierno, exactamente. Oiga, eh, no bolsero como estaban diciendo algunos. No, carajo. <risa> <risa> <risa> Rodrigo <risa> González. Oiga, don Rodrigo, cuando dicen una ola eh, de 3 metros es más allá de donde la ola periódicamente cae, ¿no es cierto? No es que sea alta. Es que ahí funcionan varios factores. Eh, uno, que lo que se tiene que considerar primero es el fondo marino, que se llama ya. en términos técnicos batimetría, que es la configuración del fondo marino, que es lo mismo que ver las montañas en el cerro, ¿Eh? pero para el otro lado, <ríe> hacia abajo. Okay. Ah, ¿Me explico, no? Sí. Entonces, esa ah, configuración... Así se, mide... así se mide. el fondo marino y es el concepto técnico, la batimetría. Entonces, ese es un elemento. El segundo es la fuerza y la masa de agua, que se calcula en función del periodo, de cuánta, eh, como una onda musical, eh, esto es lo mismo con los trenes de ola y la frecuencia, qué tan cerca están las crestas de la ola. Entonces eso más la fuerza que uh -huh. trae son una suma. Yo lo estoy simplificando porque esto sí, es una más. Pues más que la altura, entonces, puede ser la fuerza con la que ingresa este tren de olas. Sí, ¿cómo? es la masa, la altura, la fuerza y la frecuencia, el periodo, okay. la batimetría. Y también rompen ¿no? y sí y además te se genera un fenómeno que no sé si ustedes se dan cuenta y nuestros auditores también para que lo dimensionen las costas de chile siempre están orientadas hacia el norte uh -huh. porque siempre el oleaje constantemente y naturalmente viene desde el sur Entonces, siempre están protegidas mirando hacia el norte para que el oleaje del sur no afecte. Por ende, una ola que viene del sur de un metro a una ola que viene del norte de un metro hacen eh, influencias distintas sobre la costa. ¿Y aquí venía desde el norte? Aquí venía del noroeste, claro. Okay. Tenía esa dirección. Junto a la batimetría, junto al fenómeno que se produce que se llama resonancia. Y no sé si han dado cuenta, cuando tiran en una batea y hacen una olita o un, eh, ejercen una fuerza sobre el medio, se genera una onda que se dispersa simétricamente. Esto no pasa en los sismos no es simétrica la dispersión de esa onda y va chocando con los bordes. Okay. Y eso va generando que se vayan amplificando o simplificando la onda en otro espacio. Ese fenómeno se llama resonancia. Entonces, toda esa conjunción de cosas técnicas que acabo de nombrar sí, sí. suman eh, para que eh, sean analizadas y que a lo mejor una ola de tres metros o una ola de un metro pueden generar la implicancia igual, eh, a pesar de tener esa diferencia, igual que los centímetros. Ven, vimos como en Isla de Pascua el, la ola no superó los 0,6. Eh, sin embargo, en el muelle, cuando entra el agua en este pues video... Fue, que mucho dice, pues, Se fue... fue mucho más allá. Fue mucho claro. más allá. Entonces, eh, por esos tipos por de ¿por factores... ¿Por qué puede ser... eso, Seremi? ¿Por qué eso? Si no superó los 0,6 pero si ¿sí en el muelle alcanzó mucho más allá. Sí, eso puede considerarse por las masas de agua. Que, Vos aumentando eh, el nivel del mar a medida que van entrando las olas, ¿no? Claro, que de repente el periodo, eh, que es la distancia entre una cresta y otra cresta Ajá. de ola, eh, sea eh, mayor, y eso significa que la masa de agua es mayor. Entonces, al entrar en una masa de agua más considerable, considerando el fondo marino más uh -huh. otro elemento puede ser causar que ingrese de esa forma y más eso, drástico. Lo que pasó en Isla de Pascua, Seremi, eh, es por el terremoto. Sí, sí, eso efectivamente es por el fue por el terremoto, porque un terremoto de esas características moviliza mucha agua. Hay que entender que los sismos, perdón que sea tan técnico en esto, y ya vamos a ir a los temas de vocería, sí, que sí. para que no me rete mi equipo, eh, <risa> son son fenómenos globales y eh, a una magnitud significativa. Los sismos se dan en escala logarítmica. Okay. ¿Qué significa esto? Que para de un sismo 8.5 para llegar a un sismo 8.8, Necesito 11 sismos 8.5 para equiparar al 8.8. ¿Me explico? No. Necesito 8 sismos 11 sismos 8.5 al mismo tiempo para que tengan la misma fuerza y energía que un sismo 8.8. Claro, okay. Eso es lo que significa una escala okay. logarítmica, se amplifica, se, se multiplica. Entonces, ese 8 de un 86 a un 87 hay una diferencia significativa. ...lo pueden buscar en internet... ...que siempre explica... ...y eh, nuestros auditores lo pueden revisar... ...si quieren más detalle ...que explica que... ...y lo explica en esfera... ...le da una esfera chiquitita... ...un 8.5... ...y una esfera que... ...es tres, cuatro veces más grande... ...un 8.6... ...¿por qué? ...porque funciona en el escala del logaritmo. ...entonces... ...en un sismo 8.8... ...a poca profundidad es eh, movilizar una masa de agua importante y que va a significar uh -huh. con todos los otros elementos del fondo marino, las costas, el viento, la dirección del oleaje, la altitud de marea uh -huh. para tomar esas decisiones y evacuar o no evacuar y cuándo mantenerlo. Pero nuestro? qué importante todo esto, ¿eh? en un país sísmico. Por un lo país demás. que tiene cultura y nosotros, bueno, estamos sujetos a desastres naturales constantemente y eh, es importante que la gente y las personas dimensionen esto uh -huh. tengan consideradas sus rutas de escape. Eh, no la, Favorablemente... No tuvimos que lamentar ninguna emergencia, tuvimos harto tiempo para evacuar también. Sí. Entendiendo que estos son tienen que viajar la onda la, la onda sí, sí. 11000, 12000 kilómetros. entonces sí. no. tomémoslo como una prueba más también, sí. un Por ensayo de de, de, de, de de los organismos, de las instituciones de de Senapred, de telecomunicaciones, en fin, sí. etcétera, porque en, en fin de cuentas funcionaron todas las organizaciones aquí y eso da pie además también para ver qué tan preparados estamos para una eso, situación similar. Sí, eso. pues nosotros estamos contentos de haber tomado las decisiones adecuadas sí, ¿no? como gobierno muy y bien. haber protegido siempre la vida de las personas. En siempre esta hay algo que mejorarse. Por supuesto, sí, siempre pues. hay algo que mejorar, pero aprovecho el espacio de la radio para dar el agradecimiento porque ustedes fueron... Un, fundamental en que la gente se pueda... Su entrevista salió como tres veces al día porque la grabamos y la, la emitimos, ¿no es cierto? No, aparte Gianni la manchete. gente cuando estaba cuando no está viendo la tele, escucha la radio. Así y es, pues. la radio... Repet Repetimos la entrevista del Ceremi más que las rutinas de Bombo Fica en la tele. Está en la tele. Sí, es increíble, claro. Es sí, sí. importante Así que las autoridades estén prestas para estar en ese momento. Ustedes sí. inclusive en ese día, justo en el minuto de evacuación, 12 horas, mediodía, pasadito, y además previo a un co Exacto, ah. ahí estuvimos empezamos a las 10 de la noche el mismo día del incidente terminamos Uy. a las 2 de la mañana empezamos a las 7 de la mañana al tiro Hasta las 2 de la mañana del día siguiente, antes que se cancelara la alerta. Biólogo marino, don Rodrigo González, el seremi de Ciencia, y hoy viene como seremi de Gobierno. Señoras y señores, vocero de gobierno, ¿y en qué anda hoy día por acá seremi Nada, venimos a contarles buenas noticias de lo que hemos estado trabajando eh, eh, junto al gabinete, al delegado presidencial, en lo que tiene que ver con la reconstrucción. Eh, hoy día estamos de verdad orgullosos y eso hay que decirlo fuerte y claro, de que nuestro proceso de reconstrucción del incendio que afectó a gran parte de Viña del Mar y Quilpue, que, bueno, eh, todos nuestros auditores eh, lo, lo hicieron parte, incluso a lo uh -huh. mejor algunos Eh, tuvo y pasó alguna de las consecuencias de, de este volar incendio, que hay que entenderlo también como una serie de contingencias y elementos climáticos, de elementos adversos de personas que hoy día están siendo perseguidos por la justicia, eh, que se han encontrado posibles culpables y responsables de causar y de generar más eh, aumento en lo que pudiesen ser esas condiciones para generar ese incendio. Y contarle a los vecinos y vecinas que hemos estado avanzando en la reconstrucción que ha sido integral. Una reconstrucción que ha puesto en el centro de las personas, eh, una reconstrucción que no es de papel una reconstrucción que hoy día viene a entregar viviendas, efectivamente, pero viviendas más dignas, que hace poquito estuvimos con el delegado presidencial en eh, Villa Olímpica, en Quirpue, entregando dos de un complejo de 50 viviendas que ya están en construcción eh, y ya eh, la obra gruesa está lista en su gran mayoría y están trabajando en la serie de determinaciones para que estas viviendas no solamente eh, sean viviendas que se entregan y se desafectan del espacio sino que también se han entregado viviendas que se consolidan con espacios públicos eh, a menos para las personas, Espacio público me refiero a veredas, plazas, porque todo eso hay que reconstruirlo. Cuando un incendio pasa, no solamente se lleva las viviendas, sino que también se lleva a todo el espacio público, el tejido social que se había generado en el sector. Y además estas casas que están aumentando incluso en metros cuadrados. Hay casas que de 37 metros cuadrados han llegado a más han subido más de 10 metros cuadrados en su habitabilidad. Y conversamos con los vecinos y hoy día están muy contentos de que estas viviendas pueden estar a disposición de las personas que esta reconstrucción se haya ido desentrampando de todo lo administrativo y jurídico, que eso siempre es bien complejo porque eh, existen diferentes instituciones que interactúan en, este, en esta reconstrucción, municipios, eh, las mismas personas naturales que tienen que hacer una serie de posesiones efectivas, que tienen que hacer una serie de trámites y que hoy día eh, se ha ido avanzando y que se contempla que ya el 97% de los subsidios están entregados. O sea, es una reconstrucción que ha ido avanzando y estamos muy contentos porque no ha sido solamente una vivienda, sino que ha sido una reconstrucción integral eh, mirado desde distintos servicios y distintos paradigmas. ¿Hoy se avanza más rápido? Porque eh, ya llevamos un año y medio. Seremi, eh, el, el gobierno, incluso el propio ministro Montes, ha sido bastante autocrítico además con la gestión, con, con lo demoroso que ha sido... Eh, Más bien eh, la, la entrega final, digamos, no la recepción de las obras, que, que la gente pueda habitar su, su casa, porque hoy día se habla de un 97% de subsidios entregados, sí. pero no de viviendas, digamos, que estén listas para que la gente las pueda las pueda habitar. Ya como se han ido desentrampando, lo decía usted, Seremi, eh, las posiciones efectivas, los derechos, los, los terrenos, eh, las autorizaciones, los permisos, etcétera ¿Hoy se puede avanzar más rápido? Sí, por supuesto que se ha podido avanzar más rápido, sin embargo también hay desafíos para ir abordándolo, o sea, entendamos que esta región está sujeta a distintas catástrofes, lo mismo la semana pasada con el tsunami que no pasó a mayores, pero pudiese haber considerado eh, algún elemento que fuese más preocupante para la vida de los vecinos que viven en borde costero y este no es el primer incendio que nos toca y no somos el primer gobierno que administra una reconstrucción. Esto ha sido eh, de hace bastante tiempo y también lo vemos en el contexto de la inclemencia climática. Y efectivamente hoy día de un total de 2.748 familias con ese subsidio asignado, 1.081 viviendas ya se encuentran en ejecución o ya entregadas eso es significativo ya que el 39% se encuentra con esta ejecución de obra y ese 39% no solamente insisto en la casa sino en el, el espacio habilitante para que desarrollen su vida y casas con eh, mejor eh, condiciones para poder habitar. Con uh -huh. eh, conversamos con los vecinos cuando conocimos las dos viviendas en bioolímpicas de que hoy día van a tener que gastar menos en calefacción. Eh, porque sus ventanales son más grandes y ahí la mejor el sonido y no van a tener que escuchar a sus vecinos eh, cuando hacen una fiesta. Entonces, son cosas que de repente claro. uno no lo encuentra ah, el, sí, el, bueno. cotidiana y como pero, pero que no se habían dado en otros procesos de reconstrucción. Y eso hay que ser claro, porque nosotros lo que estamos buscando y lo que hemos mandatado también en las entidades patrocinantes, que esto viene desde el mandato del presidente Gabriel Boric, entregar esas viviendas de calidad y esas viviendas de calidad hoy día tienen cifras y tienen números, y esos números eh, cada día se consolidan más, se ha ido desentrampando varios procesos de asignación de los subsidios, que eso es importante para poder construir, reconstruir o co-construir, y eso eh, si uno lo pone en perspectiva no había pasado en otros procesos de reconstrucción incluso por aquí tengo los datos de los otros procesos de reconstrucción que se han vivido en Valparaíso eh, que eso eh, también eh, demuestra que los porcentajes, si uno lo quiere aterrizar a número hoy día estamos en números positivos, si uno lo quiere comparar entendiendo que está la misma eh, disposición del Estado, de los municipios para poder reconstruir. No sé si maneja los datos, seremi eh, viene recién asumiendo, además también está Ceremi, usted está en, en, en, en ciencia lejos de, dejo de manejar hoy día el, el, la, en, en materia de reconstrucción eh, el producto del mega incendio y con la gente que hoy día eh, ha ejecutado su autoconstrucción ¿Tiene su vivienda y está a la espera de, lo, de los recursos, de los subsidios de autoconstrucción? Eh, ¿Cuáles son los números que se manejan ahí? Eh, Porque muchos han tenido que por sus propios medios salir adelante, endeudarse, pedir uno, dos o tres créditos y, y, y no han podido ver, digamos, eh, saldar digamos esa deuda a propósito de que no les ha llegado el subsidio de la autoconstrucción. Sí, eh, mira, para poner un ejemplo, en función de lo que comentaba anteriormente en el incendio de 2014 con una afectación similar a lo que fue en Valparaíso, eh, de más de cerca del orden de 3.000 viviendas, eh, al año recién también se pudieron entregar recién 264 viviendas definitivas, eh, entonces, de las cuales, para ponerlo solamente en antecedentes, Seis fueron la modalidad de construcción en sitio propio y 258 la modalidad de, de construcción eh, definitiva. Eso como hay que ponerlo en, en contraste también con este proceso de reconstrucción que efectivamente hoy día está eh, elevando esta eh, construcción integral con los dif diferentes otros servicios. Respecto a lo que tiene que ver con la autoconstrucción, eh, la mayoría de los subsidios ya se encuentran asignados, eh, Tenemos una nominación regular que consta de 432 familias, eh, de una nominación progresiva que fue en enero de 2025 de 500 familias y la nominación masiva de los subsidios ya está desde febrero del 2025 que costó un total de 1.816 familias. Efectivamente estos datos poniéndolos sobre la mesa y en contraste nos pone... Eh, orgullosos del de trabajo que han hecho los servicios a disposición de esto. Efectivamente siempre es mejor y siempre es necesario ir más rápido porque no la familia no pueden esperar eh, y cada vez que esperan asumen costos que se endosan a su propia responsabilidad, a su propia familia su red de apoyo y eso lo estamos considerando y estamos eh, trabajando en conjunto con la entidad patrocinante, el Serviu, Mimbo la delegación presidencial para que esa reconstrucción eh, sea integral y considere todo el aspecto. Nos comentaba los vecinos en Villa Olímpica, que hoy día ya se está recuperando, de que, claro, justo con lo que decía de las ventanales, de, de que los departamentos que, y las casas que le, le están entregando tienen incluso cosas mínimas, como hasta el toallero, eh, que eso no viene regularmente cuando le asignan subsidios mm -hmm. y viene solamente la obra gruesa, eh, un depósito en norma para eh, adquirir y de poner el tubo de gas para el califón, así de simple, Entonces esa reconstrucción eh la que nosotros estamos defendiendo, la construcción que nosotros estamos buscando, eh la institución está trabajando y estamos avanzando en lo que tiene que ver con las cifras de asignación y construcción definitiva de las viviendas, así que nos pone bastante contento y en el centro siempre a disposición de las personas y los habitantes de la región que se han visto afectados con esta terrible cadastro. Una de la tarde, cuarenta y tres minutos, está con nosotros el seremi de eh, Gobierno Subrogante, Rodrigo González, aquí en Carnaval FM, hablando temas también hoy día de, eh, de vocería, de políticas públicas, de... Eh, los avances también de las reformas como por ejemplo la eh, reforma de pensiones seremi eh, y esta cotización eh, adicional de el 1% porque ahora desde Eh, agosto, los empleadores también, las empleadoras deberán pagar un Qué 1% buena. adicional en las cotizaciones previsionales. Sí, antes de eso quiero igual mandar un saludito porque cada viernes y sábado estuvimos en el congreso en un congreso que organizamos junto al municipio de Viña con muchas dirigentes y dirigentes sociales de la comuna, eh, estuvo acá en el Palacio Rioja, dio lugar el encuentro y siempre los quiero saludar porque fue un encuentro que ellos aprendieron. De, y se le entregaron elementos para su desarrollo como dirigente social en su espacio pero a mí también me tocó aprender y conocer sus Qué vivencias buena. porque de repente de ciencia uno se desafecta un poco del de trabajo con la dirigencia social y este ministerio se llegó por el mandato del presidente hoy día está ahí y nos permitió eh, estar con ellos y también dimensionar sus dolencias y sus requerimientos sabe que yo le iba a preguntar sobre aquello? porque se si llevó a cabo este viernes y sábado en el, en la Sala Aldo Francia del Museo Palacio Rioja es un primer congreso de dirigentes sociales. Qué importante sí. que ellos puedan tener más información, pero por sobre todo tener, eh, entre comillas, la información de ustedes, pues. Sí, herramientas. ¿No herramientas herramienta Para liderar sobre... a sus comunidades, empoderar a sus comunidades. Sí, herramientas de, de la habilidad de Blanda y herramientas también del trabajo legislativo, la ley que, que, que tiene que ver con las diferentes dirigencias sociales, así que fue muy enriquecedor, muy productivo, eh, nos acompañaron muchas dirigentes y dirigentes de la, de la Comuna de Viñalmar, que hay que hacer un punto ahí, que la mayoría son dirigentes, que son ah, las mujeres mire, las la que la mujer ejerce, toma la batuta y las que ejercen regularmente las labores de cuidado. Entonces, mm, okay. hay que ahí hacer un reconocimiento porque esas dirigentes son eh, una chica y, superpoderosa. ¿Y por qué le iba a preguntar esto? Porque este es el mes de los dirigentes sociales. Así es dirigentas y dirigentes sociales. Así que le mandaba un afectuoso saludo a los que nos lo escuchan. Y a los que no son dirigentes y van escuchando, también saluden a sus dirigentes sociales en sus diferentes espacios. Los dirigentes crean un tejido social importante y no solamente dan certificado de residencia. Mm. <risa> es Para el ver... mes de los dirigentes sociales. Exacto. Y Qué bueno, bien. y recuerdo la reforma de pensiones... Y usted estuvo ah, hablando de todo el tema... en es que, eh, sí. eh, ¿Sabe que Es que no hay muchos dirigentes sociales. Muy poca <risa> gente quiere ser y tomar esta batuta en su sector porque... Mire, es, es política a menor escala, pero que transforma los sectores. Y nos faltan lo que, usted sabe, la política tan desprestigiada y también los dirigentes sociales de repente se ven afectados por todos los dimes y diretes de la misma comunidad que no dejan avanzar, pues, Seremi. Sí, pero los dirigentes sociales hoy día cumplen un rol fundamental, son, son liderazgos Así que transforman, y es. sin ello el empuje por una plaza, eh, el empuje por ah. los diferentes subsidios para los paneles fotovoltaicos, sí, por ejemplo. No con, el cerémico, con la alcaldesa, los concejales, que ir a hacer el papeleo, que el servicio... No. Esas gestiones eh, hoy día la llevan estos entes políticos, son sí. entes políticos dentro de su contexto. Adonorem. Adonorem, que hoy día ejercen esa labor eh, muy muy relevante para eh, todos los vecinos sino y vecinas de esta comuna y de toda la región. Sin dirigentes sociales, andaríamos al lote para todos Así lados. Bien. Mes del dirigente social, de los dirigentes sociales. Con, don, nos, con nosotros, Rodrigo González, don Rodrigo González, <risa> vices eremi eh, vice mm, Seremi de ciencia y Seremi vocero claro. subrogante. Así <risa> es, están <risa> las dos seremías. Y hoy nos viene a hablar de lo que está haciendo el gobierno de Chile, el gobierno del presidente... Eh, señoras sí, y señores, a nivel local, nacional, y, y todo lo que hace el señor Boric. Pues. Sí, no y uno de los temas que ha trabajado el presidente de la República, que un compromiso de gobierno es mejorar las pensiones, ¿no, ya Janine? Un tema sí. que que viene discutiéndose hace 10 años y que hoy día eh, nosotros como gobierno buscamos lograr el acuerdo. Y este acuerdo fue con todos los sectores transversalmente, también con el mundo privado, eh, hay que decirle, porque cuando se habla de pensiones, uno dice, bueno, hay que endosarle alguna responsabilidad al empleador, pero también hay empleadores de pequeña y mediana empresa que eh, no pueden solventar eh, esos aumentos eh, sin eh, también entenderlo dentro de su contexto. Y hoy día esta reforma de pensiones que es un diálogo largo. Largo, largo, que hemos tenido como gobierno con los distintos actores, nos determina que podamos eh, ya desde este mes de agosto decir que se va a aumentar en 1% la cotización. Este 1%, de ese 1%, el 10%, de ese 1% se incorporará directamente a las cuentas individuales de los trabajadores. Ajá. O sea que en su futuro, en un futuro, los trabajadores van a co están cotizando más y por ende van a tener más dinero para jubilar. Y el segundo punto es que ese del 90%, de ese 1%, va a ir a un seguro social que lo que va a buscar y lo que busca este seguro social es compensar ¿Eh? las inequidades que existen en la eh, entendiendo que la pirámide de longevidad de los adultos mayores cada vez se hace más grande arriba o sea hay más adultos mayores que eh, personas naciendo entonces e incluso fuerza trabajadora entonces esta cotización va a ir a resguardar eso eh, se espera que esto se haga en una proyección hacia eh, Hasta el año 2033, que va a considerar un aumento gradual, hasta llegar a ese eh, aumento que signifique que las personas tengan mejores pensiones en un futuro y las personas que hoy día están jubiladas también tengan mejores pensiones hoy día en el presente. Eh, para nuestros empleadores, eh, lo recomendamos que puedan revisar la página de PreviRed.com, ya que esta 1% cotización tiene las mismas condiciones que eh, la cotización anterior, okay. que pagan todos nuestros eh, empleadores eh, eh, a sus trabajadores en los diferentes espacios, eh, sobre todo en el sector privado. ¿Y aquí va a haber apoyo, seremi para las, las pymes, los pequeños emprendedores...? Mm. Eh, para quienes no hoy día tienen que comenzar a pagar este 1% de cotización va a ser eh, gradual cómo va a ser el proceso para quienes les cuesta un poquito más digamos Sí, esto va a ser gradual eh, que es uno de los acuerdos que conversamos y que planteamos nosotros como gobierno de Ajá. que eh, al llegar a un porcentaje más significativo eh, va a ser eh, de la orden del 1 anual Entonces, entendiendo cómo sube eh, los diferentes factores macroeconómicos dentro de los espacios, uh -huh. es que también va a permitir que los empleadores puedan organizarse y aumentar ese porcentaje de cotización. Si nosotros uh -huh. lo ponemos en perspectiva en otros países, ese porcentaje de cotización es lo típico, e incluso la tributación de las personas naturales. Entonces, lo que nosotros queremos llegar a eso, a que efectivamente eh, hoy día el, la personas adquieren responsabilidades las empresas quieren responsabilidad del mundo privado y nosotros también desde lo público adquirir responsabilidades para que aseguremos esa eh, jubilación digna para todos y todos porque entendemos que hoy día con eh, lo que viven nuestros adultos mayores Eh, no es posible y gracias a, a la pensión garantizada universal y este aumento de cotizaciones vamos a buscar y vamos a consolidar de que nuestros adultos mayores tengan mejores pensiones sí. hoy día y en el futuro. Y el aumento de las pensiones eh, ya se está viendo reflejado más también en las cuentas de los... De, de los jubilados, por la, el, el reajuste de la versión garantizada universal mm. y viene pronto además también el alza en este grupo, digamos, que se ha seleccionado principalmente hoy día los mayores y luego también de manera gradual que se, se vaya aumentando el aporte, va a ir de manera gradual además ampliándose el rango de quienes van a ver eh, aumentada su pensión a fin ah, de mes. Sí. Exacto, y hay que dimensionarlo dentro del principio de solidaridad. Eh, todos vamos a ser adultos mayores Algunos más luego que otros sí. ¿Por qué me miró? ¿Por qué me miró a ah, don Sandro? Oye ¿Sabes que con, con este tema de la pensión Nosotros tenemos un colega, Juanito Guerrero Ahora lo vino a buscar la señora Porque antes se cafecito aquí con la amiga En sí. calle Arlegui Y ahora ya se está quedando toda la tarde Mírelo ah, <risa> Es que ahora le, le alcanza para dos cafés más Como le aumentó más, la pensión Como bien no estamos con él también Jajajaja <risa> Oye, esto es una buena noticia, hay muchas sí, gracias por poder comunicarla, todos vamos a ser adultos mayores en un momento, sí, ese pues. principio de solidaridad se tiene que aplicar y hoy día hay una el responsabilidad, de solidaridad. hay una vale. responsabilidad de todas y todos para que nuestros adultos mayores y nosotros en un futuro tengamos pensiones dignas y de calidad para poder. Oiga, Seremi, disculpe que lo, lo cambie de tema, pero aparece en este momento en varias páginas de Noticiosa eh, los principales cambios en la adopción que regirán en Chile con la nueva ley. Ley de adopción, tras más de una década de espera, la legislación prioriza las necesidades y el derecho a vivir en familia de los niños, dejando atrás el enfoque en adultos. La nueva normativa optimiza los tiempos de tramitación a un máximo de 12 meses. Es eh, eh, información que en este momento está saliendo en... Sí, lo promulgó el presidente hace poco, y esto un, también es un compromiso del presidente Gabriel Boric. O sea, ¿qué pasa? Que de repente nosotros decimos así como... ¿Por qué ese niño delinque? ¿Por qué está eh, por malos pasos en buenos términos? Y decirlo así en términos coloquiales, es importante, pero poco nos hemos preocupado como estado de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que están en distintos centros y que hoy día no cuentan con una familia y a través de el trabajo de nuestro gobierno en coordinación con distintas otras entidades que son del Estado hemos dimensionado que esto es una necesidad y hay que atacarlo ahora y efectivamente como dices tú, esto es una discusión que viene hace 10 años y que nosotros la tomamos y le hicimos parte y en función de esa intención es que hoy día lanzamos, este se, se promulgó este proyecto mm. de ley, esta ley que va a permitir que la tramitación no exceda de los 12 meses Y me ha tocado de manera personal conocer de varios amigos que eh, es un trámite bastante complejo y doloroso, pero sobre, no para los adultos, porque siempre nuestro enfoque siempre son adultocentristas, sino que para los niños. Y esta ley lo que hace es poner en, en el centro de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes va a tener elementos de verdad ¿Eh? bastante simples, pero diferenciadores eh, en comparación a lo que había imagínate que una Por familia ejemplo? una familia de acogida ¿Eh? Eh, que tiene eh, y eh, tiene la custodia de un niño una niña un joven adolescente si ya está eh, con un tiempo continuo de más de 18 meses esa familia va a poder dar un trámite ágil de adopción de esos niños niña joven y adolescentes eso es significativo porque qué, qué pasaba que se intercambiaban las la familia de acogida eh, se ponía en el centro como las eh, oportunidades que pudiese tener la familia y no la necesidad del niño eh, También se considera en esta ley que eh, los niños niñas también van a poder tener contacto con eh, su familia biológica. Okay. Eh, a decisión del niño y la niña ay, ay, ay, yo a decisión del niño y la niña y van a poder tener contacto elemento que también es diferenciador dentro de esta ley entonces son son iniciativas que... ¿Dónde se inicia el proceso Ceremi? Eh, uno va a, a un hogar, ¿Cómo se disculpe la ignorancia. Sí, a través del Ministerio de Desarrollo Social, ¿Eh? del Servicio de Mejor Niñez, okay. es que eh, este servicio es quien centraliza todas estas solicitudes y eh, también funciona como eh, un filtro para las diferentes familias de acogida. Eh, es importante que nosotros como Estado no hagamos cargo de ese problema y de esa necesidad Eh, ...de que los niños y niñas merecen una mejor infancia... ...y a través de este proyecto de ley de las diferentes instituciones... ...y también las personas naturales pueden participar... ...de que se priorice poner a los niños y niñas... ...en el centro de eh, la solución de los problemas... ...y hoy día queremos con esto eh, reivindicar eso... ...y tomar una deuda que viene pendiente hace 10 años... Eh, ...una deuda que tenemos como Estado con los niños y las niñas... ...de no solamente esta región, eh, sino de todo el país... Mire, y esto, ¿por qué todo este tema? Y lo conversa a esta hora de la tarde el vocero de gobierno del presidente de la República, el Seremi de Gobierno, don Rodrigo González, aquí en la Carnaval, porque este es el mes del niño, pues. Además, ¿Ah? además, el mes del niño y hoy día el presidente, de verdad, una de sus preocupaciones en, eh, al llegar a la moneda fue poder dar eh, resolución a esto y hoy día ya a meses de terminar nuestro gobierno ya estamos cumpliendo con los niños y niñas y qué mejor en este mes del niño y la niña que tanto le debemos como Estado de Chile y son el futuro de todo y aprovechando sí, sí. que soy seremia de ciencia son el futuro de la ciencia son el futuro de los dirigentes sociales son el futuro de nuestra base como sociedad y ese es un compromiso que tenemos como gobierno entregar esa garantía para que vivan de forma digna con una familia que los quiera eh, y con un sistema que los proteja y no los revictimiza. Comenzamos las informaciones hoy haciendo la invitación de parte del municipio de la ciudad de Viña del Mar al Día del Niño, en la Quinta Vergara este sí. domingo 10, desde las 10 Escuché al Yanni que estaba motivadísimo, quería ir a todas las actividades. <risa> a las 10 de la mañana. Sí, está el chete niño. Un placer, pues, Seremi. No, el, placer el Seremi. El Seremi de gobierno eh, de la región de Valparaíso, Rodrigo González, también bien Ceremi eh, de Ciencias, Ciencia. Tecnología, tecnología conocimiento. E conocimiento e Innovación de la Macrozona, eh, centro de nuestro país, hoy con doble responsabilidad, doble Ceremia. Pero puro sueldo ¿no? Estoy... Pero doble gana, doble gana Ah, pero doble gana ¿Qué música escucha Seremi? No, yo siempre te pido Morat pues. Morat, me me Morat ah, fanático Oye, de Morat? ¿Hago que... Sí, pues no, no va a estar acá Aparte de la Quinta Vergara Yo eh, voy ¿Está listo entonces, ya? Por supuesto Eso. Oye, Sandro que le saca fotos A sus Coca-Cola Sí, ¿Sí? sí ¿Estás sacando las ¿Sí? fotos ahí A la Sandro Puebla La voz Gracias Seremi Ahí está ustedes, Morat Un saludo Nos vamos con el Seremi Muchas gracias Gianni Buenas bien. tardes Chao